El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre. ...con la conducción de Cristian Gauna... ...los domingos de 12 a 13... ...hora libre... ...en Radio de la Ciudad... ...bien de todos... ¿Qué es un centro de estudiantes? Para vos... Sí, no, no, no sé... ¿no? <risa> Para mí... ...charla problemas... ...o que la escuela... ¿Qué me al centro? ¿Qué cosas harías? Que sea más responsable... ...a identificarse con una bandera política... ...cuando la escuela no tiene que ser política... ¿Por qué? Porque la escuela no es un lugar para hacer política a nivel que la hacen los centros de estudiantes. Ni una serie, hay votación para el centro de estudiantes. Yo no voté porque estaba en toque, de franja morada que el partido... No, que venga uno y diga yo me presento porque voy a hacer esta cosa, no porque me represento al peronismo, represento el radicalismo. No, para mí eso no sirve. Porque yo no veo, te digo, el centro de estudiantes lo veo como una huevea, <risa> mal. Bueno, en el centro de estudiantes lo que se busca más que nada es hacer proyectos y entregarse a la, a la directora o a la rectora para que lo pongan en práctica. Y la real plan es para viajes que se puedan quedar durante varios años en la escuela para los cursos superiores o inferiores y preparaciones o mejoras de las aulas. Es un lugar donde los chicos nos podemos juntar para expresar lo que es lo que pensamos. Bueno, muy buenos medios días, estamos en el aire, estamos en hora libre Esto es AM1110 como todas las semanas, como todos los domingos nos encontramos Con la intención de poder escucharnos y escuchar cosas que resultan interesantes Por ahí yo eh, quería contarles a, la, a las personas como para empezar a pensar el día de hoy eh, Hoy estamos con la, la alegría de tener mucha gente en el estudio Así que eh, vamos a intentar hablar poco y ser concisos Pero una de las cosas que a mí me interesaba contarles a ustedes es que Eh, cuando discutimos, cuando hablamos por ahí en algunos ámbitos que tienen que ver con las escuelas, del mundo académico, se dice que en la vida actual la gente eh, construye su identidad y la construye eh, día a día, poco a poco, por lo general consumiendo. Uno hace esa identidad ¿viste? con las zapatillas que tiene con lo que tiene lo la ropa que trae puesta. Y la verdad es que en los jóvenes muchas veces es eso lo que se les propone desde el mundo de los adultos, pero por otra parte lo que empieza a pasar es que también por eso se lo juzga. Se los juzga porque eh, al final solamente les interesa que tener, escuchar música, comprar, eh, la remera que tienen, las zapatillas que tienen, las cosas con las que se van a mostrar, y se les critica que no tienen algún otro compromiso o que no se hacen cargo de las cosas del mundo de los adultos, no empiezan a meterse ahí. Hoy los chicos nos traen un tema que para mí tiene muchísimo que ver con esto, que es la posibilidad de hacerse cargo de aquello que realmente les interesa y que tiene que ver con su proyecto de vida y su proyecto de estudio y su proyecto a futuro lo que significa hacerse cargo de los reclamos y por otra parte hacerse cargo también del lugar que ocupan en la sociedad como adolescentes, futuros jóvenes pero están en esa etapa en la que hay que hacerse cargo que nosotros somos los adultos y ellos están llegando a la adultez y esto implica asumir nuevos compromisos Así los quiero presentar, hoy están con nosotros los chicos del Comercial Número 12, Distrito Escolar 21, la Escuela Juan 23. Por ahí les quiero contar que, como siempre, la Libre está en el aire, eh, gracias a que hay mucha gente que trabaja. Mariano Molina está en la producción general, Alberto Burgos nos está ayudando a salir al aire, como le va? Sí, ahí en la operación técnica En los teléfonos está Ezequiel Díaz Hoy la capacitadora docente que estuvo a cargo Desde el programa REC Que es Red de la Comunicación Es Eva González García Y la profesora que es la que los trajo acá Y los alienta ¿sí? Y no sé, se juntaron días sábado Estuvieron trabajando mucho ahí para poder reflexionar Y pensar, es Mirta Porro Así que, ¿cómo le va, profesor? Buenos días, muy bien Y los chicos... Bastante. ¿Cómo? Contenta de estar acá nuevamente Buenísimo, en un día soleado y domingo oh. <risa> Bienvenidos a todos los chicos y ahora sí quiero que hagan ustedes las presentaciones Si no te tendría que nombrar todos los nombres y en realidad está bueno que ustedes se eh, auto nombren Así que como quieran me van diciendo, son de la escuela el Comercial 12, ¿sí? ¿De qué barrio? Villa Lugano bueno y así como empezó, cuénteme su nombre, qué curso Dale Eh, bueno, nosotros somos los alumnos Jessica Carrillo, Valeria Gómez, eh, Francisco Tedesco, Federico Vejea, Macarena Araya, Viviana Galeano, María de Ruiz y Lorena Palomino. Entra... Somos alumnos del Comercial 12, Juan 23, de alumnos de cuarto año, turno mañana. Bien, ¿están todos nombrados ahí? Sí, sí. Eh, faltan dos que son de la Escuela América que son invitados también. Ah, después los vamos a presentar, entonces, como los invitados. A ver, y me, me van a hablar de los centros de estudiantes. ¿Por qué eligieron este tema ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo es que llega a transformarse en el tema del día de hoy? Este tema surgió en la clase de Derecho, ese, con la idea de la profesora Mirta, Mirta Porro, ¿no? Y nosotros queremos dar a conocer la, la importancia que tiene este centro de estudiantes, eh, cómo, está, cómo está formado y en qué ley está establecida. Por ahí les pregunto, alguien me va a explicar qué es un centro de estudiantes, para qué se reúnen reúne nosotros estudiantes? O así con sencillo, digo, como para empezar a contarle a la gente de qué se trata. ¿Así qué es un centro de estudiantes concretamente? Sí, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo encuentro un centro de estudiantes en el mundo. Un centro de estudiantes es un lugar donde los alumnos se juntan para hacer cosas para el colegio, para lo que necesite la institución, este, hacer nuevos talleres, todo algo nuevo que podamos incluir en el colegio por ahí los chicos estuvieron preguntando, y claro, no es tan fácil definirlo, uno cuando está <risa> en el mundo de la escuela eh, sabe más o menos a qué se dedica de qué se trata claro, pero, pero la mayoría no, no sabe y no, no tiene ni idea de que esto puede llegar a existir o a armarse entre estamos algunos eh, chicos incluidos del comercial y mm, entrevistamos y algunos nos decían cosas que Bueno, nos da un poco de impresión porque al saber nosotros que somos de 4 de cuarto año y le preguntamos a los chicos de segundo y no, no sabían qué responder directamente nos decían es un lugar para ir a estudiar o no sé vamos a escucharlo y después comentamos a ver qué es eso que entiende el mundo cuando todavía no está muy metido en la cuestión eh, de saber y de participar en el mundo de la escuela les parece sí, escuchamos Estoy aburrida. Yo también. Hola, chicas. ¿Qué hacen? Nada, como siempre. Entonces, ya que no hacen nada, ¿por qué no me acompañan? ¿A dónde? Al cole. ¿Para qué? Para formar parte del centro de estudiantes, donde podemos organizar torneos, salidas, bailes y, obvio, un reno al cole. ¿Y puedo deber del de teatro? Claro que sí. Solo tenemos que ponernos de acuerdo con los demás que forman parte del centro y listo. ¿Vienen? ¡Obvio! obvio. Unite al Centro de Estudiantes del 12 y hacé cosas para vos, tus amigos y el cole. Te esperamos. Estamos en el aire de hora libre, por ahí si nos querés contar algo, nos querés decir eh, qué pensás. Eh, o qué opinás o te parece que hay algo importante para poder comentarnos y que nos podamos a pensar, te decimos que el número es 53714600 lo dije rápido, ya sé, pero a ver 5371 4600 Ese es el número de comunicación eh, Telefónica para que puedan llamarnos Los familiares, los amigos, los oyentes Aquellos que quieran empezar a comentarnos O decirnos algo acerca de El mundo de los centros de estudiantes Y les pregunto entonces a ustedes eh, Hoy qué vamos a hacer para poder tratar este tema Adelante en medio de las producciones que tenemos sí, Más que nada dar a conocer Lo que es un centro de estudiantes eh, Y cómo se conforma y en qué ley está establecido. Más que nada, la importancia del centro, por ejemplo, es con la toma de escuelas, que claro, hace sería... poco eh, se, se estaba hablando en todos los canales, y me parece que es muy bueno meterlo en este tema. Y sería más fácil resolver el problema teniendo un centro de estudiantes en cada colegio. Claro, y a todo esto siempre tratamos de agregarle el aspecto legal, porque se relaciona con la materia de derecho, que es la que nosotros cursamos. Claro, más que nada, concientizar a las personas sobre este centro de estudiantes para dar a conocer que este problema se pueden arreglar mediante con un centro de estudiantes. Que empiece a ser, por otra parte, un organismo que hay que eh, inventar en algunas escuelas, digamos que hay que fundar. Claro, exactamente. Claro, en, eh, por ejemplo, en nuestro colegio, lo que hicimos eh, en cada curso se eligió un delegado y un subdelegado, y a eso fueron a la primera reunión que tuvieron, Y se hablaron de las cosas que faltaban en el colegio, o una de otras cosas. ¿Y qué función cumple un delegado para ustedes, que no los que no lo son, digamos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo actúan con él? ¿Qué <coughs> tiene de distinto a otro compañero? Es el que representa todo el grado. Bien, una de las cosas es, es el que va a llevar, digamos, la representación. Por otra parte digo... ¿Él piensa solo? Les, ¿Les consulto a ustedes los temas? No, lo... se toma una decisión entre todos los alumnos, pero es el que lleva a cabo la idea todos los demás ya delegados. Se lo a los centros de estudiantes. ¿Cómo, cómo? Se lo comunico, yo pues la delegada, se lo comunico a los centros de estudiantes. Y ahí pues, tratamos de resolver el problema juntos. Bien. O sea que primero hablas con todos tus compañeros, digamos, acerca de algunos temas y llevas la representación o lo, la voluntad que ellos tienen. Claro. Expreso las ideas del curso. Bien. Bien. ¿Cómo se hizo la votación? ¿Cómo fue ese proceso? Cortito. No, pusimos quien se querían me proponer así para hacerlo y votaron. O sea que fue primero espontáneamente algunos dijeron, a mí me interesaría estar en claro. ese lugar. Claro. claro, y votamos al más responsable, que vemos sí. que vemos porque hay algunos que se ponen simplemente para molestar. Ah. Bien. Claro, porque como las reuniones se hacen a diferente horario el colegio, tal vez algunos se piensen que es para pasar el tiempo, pero no, realmente nos interesa contribuir con el colegio. Y... ¿En qué turno van a clase ustedes? A la mañana. ¿Y en qué turno hacen los, los encuentros? Doce, después del colegio. Ah, pegadito después. Claro, a veces en hora de clases. Uh -huh. O sea que muchas veces tienen que quedarse después de hora como para claro. empezar a discutir. Bien, de esto es, para mí me parece que se trata la cuestión de empezar a conocer cómo funciona, ¿no? A veces cuando se habla de ese grupo de pibes irresponsables y en realidad están haciéndose cargo de algo. Sí, están quedándose después de obra, están de alguna forma empezando a construir su participación ciudadana. Eh, y la participación ciudadana no es tan sencillo de construir. Hacerse cargo de que un ciudadano, que tiene algo mucho más que comprar y vender cosas en este mundo, eh, no es tan sencillo. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima tanda, ¿les parece? Recordamos el número de teléfono Alguien que llega a leer ahí atrás me lo dice El teléfono, ¿a dónde nos puede llamar la gente? 43714600 Bien, solamente que 5 es el primero A ver, vamos de vuelta 53714600 Esto será libre es El número de teléfono Te puedes comunicar con nosotros Después de esta pequeña tanda nosotros volvemos A encontrarnos y a escucharnos ¿Estás en la escuela y querés votar? ¡Oh! abajo soy yo. Vení al centro de estudiantes, donde no tenés que esperar hasta los 18 años para elegir a tus delegados y tomar tus propias decisiones. ¿Qué estás esperando? ¡Sumate! Ahora los chicos tienen la palabra. Hora libre. Bien de todos. AM 1110. Radio de la ciudad bien de todos los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta llegamos al año cero año cero con la conducción de Hugo Pupo un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonin. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Con la invitación a disfrutar de la cantante Celia Zahia junto a Daniel Rivera se presentarán hoy a las 5 de la tarde en el Bar Club Glorias Argentinas. este es en Andalgalá, 1982, en el barrio de Mataderos. Allí bailarán Leo Miño y Lola Ruiz. Por otro lado, continúa el ciclo Domingo, Día de Tango, con la participación de Gabriel Menéndez en voz y guitarra, con Leandro Rehusa en piano. Será hoy a las 20, en el Centro Cultural del Sur, Caseros 1750. Imaginate el casco histórico de la ciudad libre de tránsito. Imaginate 10 campanarios coordinados por músicos haciendo una misma melodía. No te lo imaginas más, 60 campanas de la ciudad suenan para vos. Te esperamos el 11 de septiembre, 18.30 horas, en Plaza de Mayo. Más información en www.buenosaires.gov.ar. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. suena ahí de fondo Pink Floyd con su tema de Wall algo así como la pared o un ladrillo más en la pared se tradujo en algún momento eh, ¿por qué eligieron este tema? ¿qué significa? A ver eh, creo que representaba muy bien a lo que estábamos haciendo en este caso en el tema de los centros de estudiantes ya que en esa época era muy difícil la opinión de los adolescentes en cuanto a la sociedad creo que era algo difícil y nos pareció muy indicado el tema y por eso lo pusimos en el, la parte del programa Eh, esta canción es de Pink Floyd, que fue extraída del álbum The Wall, lanzado el 30 de noviembre de 1979, que fue en el año también que se hizo la caída de Muro berlín Este single llegó a los puestos de primeros de Billboard. Eh, bueno, esta canción se trata de la crítica social recorrido por los temores, fobias y debilidades del ser humano. La historia que nos cuenta en el primer disco trata sobre los personajes ficticios Pink de apellido Floyd que, tarde, harto de sus problemas y decepciones, fue acumulando y apilando sus traumas como si fueran ladrillos eh, formando lentamente un muro protector en su cabeza como como para slide a slice del mundo eh, Bueno, entonces empieza la explicación de los distintos traumas que sufre Pink que es en el tema Another Break in the Wall que en la, son tres, eh, tres partes del video en la cual va explicando las experiencias que tuvo en el, en el colegio y la experiencia que tuvo el padre que murió en la guerra uh -huh. de eso se trata el tema por ahí hay que entender que eh, en, en definitiva es una especie de metáfora de cómo es la vida ¿no? como uno va acumulando traumas, dolores y situaciones históricas que a uno de alguna forma lo van moldeando y lo van armando como esa coraza que no le permite salir afuera claro, yo creo que ahora en el 2010 eh, los chicos estamos tomando como más conciencia de lo que está pasando en la sociedad la época de los 70, 60 que había de los hippies, en la cual también tomaban muchas conciencias. Me parece que eso está volviendo y la verdad es que está muy bueno. Bien, por ahí, eh, más que recapitular, hay que aprender ¿no? de esas experiencias para no comentar los nuevos errores y para poder avanzar un cacho más. Sí, y exacto. está bueno. Pero es una responsabilidad que tienen ustedes como adolescentes y jóvenes. ¿Sí? No es que está bueno asumirla, ya que vamos a enfrentar más adelante nuestra vida bien, bien, bien, bien de fíjense que cuando uno escucha en la radio a veces piensa, estoy escuchando música y nada más y en realidad las cosas tienen sentido por algo se eligen, por algo se colocan en algún lugar sí, para ah. tratar de comunicar a los demás algunas ideas que tenemos nosotros y que tal vez no pueden ser es, eh, expandirlas tanto y es bueno en la radio por ahí le decimos a la gente que si nos está escuchando por AM1110 se puede comunicar con nosotros, ah, dígame el número de teléfono 53714600. También por doble eh, WW radio de la ciudad.do.ar puedes escucharnos a veces con mejor calidad, a veces si estás muy muy lejos puedes llamar a alguien, ese che, mira, escuchar a los chicos que están saliendo al aire. Estamos en el comercial 2, en un rato van a hablar algunos del comercial 6. Había que representar a alguien más, me dijeron. Eh sí, faltaba presentar a Macarena Quintana, Valeria Gómez y Florencia Pose. Bien. Porque, bueno, en el primer turno, vieron como es esto, tomamos lista mal. <risa> ¿Están presentes? ¿Sí? Sí. Perfecto. El día domingo, ¿eh? Están acá, haciéndose cargo del aire, en vivo, sentados aquí a mi lado. Ahora, Valeria y Florencia, ¿qué tienen para contarme, para redefinir, para explicarme? Bueno, venimos a explicar eh, básicamente que es un centro de estudiantes. Porque, como bien antes dijeron los chicos, la mayoría de la gente no sabía bien lo que era cuando se le preguntaba, no tenían ni idea o decían lo primero que se les ocurría, que no tenía mucho que ver. Y no siempre lo que se les ocurría tenía que ver con claro, la realidad. Claro, <risa> no tenía mucho que ver. Entonces un centro de estudiantes es básicamente una organización democrática de representación gremial de los estudiantes y que se juntan para hacer cosas para la escuela, para poder mejorar, comparten todas las opiniones de los alumnos y se llega a un acuerdo, todo con un mismo fin en común que es la bienestar de la escuela. Bien, intentar de alguna forma apoyar y meterse en ese proceso de lograr el bienestar en la escuela. Sí. ¿sí? Esto implica a veces pedir cosas, a veces trabajar con las autoridades de la escuela, y a veces sí. reclamar. Trabajar con las autoridades de la escuela cuando se los permiten, porque a veces las autoridades ponen trabas que impiden crear el centro de estudiantes. Que impiden crear el centro sí. de estudiantes. Wow. No les conviene en realidad, por así decirlo. ¿Por qué te parece que hay o alguien cuando esa autoridad puede no querer que se, se abra un centro de estudiantes ¿Por ¿Por Porque ellos como que imponen una cosa entonces los estudiantes tratan de hacer como si fuera lo contrario pero en sentido bueno por ejemplo ellos el cuando fue hace creo que hace como dos o tres años atrás que habíamos cortado la bah, habían cortado yo no estaba <risa> eh, la, mi, <risa> la autopista entonces porque queríamos calefacción porque se venía y había no había estufas Y entonces es como que vos ellos no entraron, no, no fue nadie a la escuela. Entonces como que la directora agarró y dijo que no, que le vamos a ponerte a todos sanción porque no habían entrado. Entonces es como que los estudiantes a la mayoría los que querían entrar porque había que siempre hay uno que quiere entrar a la escuela. no, yo voy a estudiar, yo voy a estudiar. No entonces, les conviene porque en definitiva cuando la gente se junta en centro de estudiantes ponen a pensar cosas así y no les conviene que la pensemos. O sea, en definitiva. Hay algo que me no interesante ahí como para remarcar y para que lo pensemos a ver, y lo pensemos digo en voz alta lo primero es cuando alguien dice yo quiero y voy a estudiar eh, eso no está en oposición a lo que quieren la gente que participa en centro de estudiantes No, claro, pero en realidad no nosotros no, todos habían cogenado, o sea todos habían unido para un fin común que sería... Eh, los las estufas Claro, las estufas no, no Entonces estufas. había uno que decía No porque mi mamá O porque tenían siempre pensando Que mi mamá o mi papá Me va a retar si tengo una sanción Y la sanción en general No es porque si vos entrabas a la escuela No tenías la sanción Entraste o no entraste Igual la tenías Pero es que en realidad Nosotros nos habíamos cortado la calle Porque necesitábamos estufa Porque veníamos bueno, veníamos a estudiar Necesitábamos estufa Porque veníamos estudiando Poner, veníamos a estudiar, damos estufa porque ellos habían hecho dijo, "Sí, vamos a poner estufa." Fue un año ante eh, fue el año pasado antes de cortar eso. Uh -huh. Entonces, eran como que habían quedado los huecos en la pared para poner la estufa entonces ahí entraba el frío. <risa> no, bueno, hay <risa> algo bien interesante que digo, me parece importante remarcar y dónde que frenar la pelota, porque si no dejamos que parte de ese discurso que dice, "Hay chicos que quieren estudiar y el chico que está cortando la calle." Y parece que fuera como en oposición, y la verdad es que no están en la oposición el muchacho que, y la muchacha que ha tomado la decisión de cortar la calle y que sabe que se está exponiendo uh -huh. y que sabe que está molestando y que sabe que está llamando la atención lo que está haciendo de algún modo ¿sí? es querer estudiar en una mejor condición claro. ¿sí? después podemos discutir ¿a ustedes les parece que siempre está bien digo cortar la avenida de Pianek? ¿Sí? no, pero lo que pasa es que se llega a un punto extremo de que no no no te prestan atención a lo que vos le decís, entonces tenés que tomar ciertas medidas para que te presten atención y eso fue lo que hizo el centro estudiantil pero eso es importante que ustedes lo cuenten Aparte no a mí solamente sino al que... público digo, antes de esto eh, a la gente pide pide la estufa, le dice a alguien che está ocurriendo la pared, ¿viste? Hace 5 grados, a la mañana, hace 3. Sí, o ponen una bola de papel. Que, con cinta te la pegas. Ya está, no tiene más frío. ¿tú? Pero no vimos que ustedes han seguido esos pasos previos. Claro. que alguien, Un día alguien le dijo, precepto, che, cheno se banca el frío acá adentro. Que otro día un padre vino en, en representación uno le dijo, mi, mi hijo dice que tiene frío. Hicimos una nota, hicimos una carta. Lo Digo, que pasó fue que la directora puso estufas pero para los pies para el piso abajo que tenía enchufe. Y pusieron una estufa, esas que giran, y nada más tenían los de abajo. Y bueno, eso no pasó nada el de piso arriba, de arriba, que se mueran de frío, frío claro. claro. O sea, esas fueron las medidas que toma la directora. Después el centro, como que está buscando para las estufas, para el piso de abajo. Tomó entonces ciertas medidas. Es como que, por ejemplo, ahora que, que necesitan un aumento, hacen paro. Por ejemplo, los bancos hacen paro si no hay piquetes. Y entonces que llegaron a tal punto que, que, no, que sienten que no son escuchados y entonces llegan a tales medidas, tomamos tal medida entonces para que nos escuchen, a ver si nos escuchan a ver si les tiramos piedra a la, a la casa de la nación no sé, por ejemplo eso ya no funciona funciona, porque después ya tienen hay, hay un problema, yo la lo escuchaba a Warren, diciéndolo al aire que no me parece un filósofo argentino contemporáneo, me parece un tipo que habla en los medios, nada más <risa> Digo, pero que él planteaba algo que era, bueno, pero los pibes en generales, tienen claro que si uno manda una carta, si uno habla, si uno dice, a veces no has escuchado, pero si uno termina cortando una avenida, ¿sí? Como que de repente nos hace existir en alguna agenda claro. en la que no antes no pertenecías, sé si no, sí. no estabas. La de los medios básicamente funciona así. Llegaron los medios cuando cortamos. Digo, ¿y qué pasa cuando llegan los medios? Ahí, sí. Ahí recién nos dan ah, recién la importancia. Recién a la gente, eh, a las autoridades. Ahí hacen caso los pedidos. Digo, para mí es interesante poder empezar a hablar de estas cosas, porque es cierto que cuando uno corta una calle está rompiendo una ley, una regla que está en alguna ley, ¿sí? Ahora, hay alguien que está evaluando con cierta conciencia que hay una relación costo-beneficio, y que en un momento dice, bueno, pero si yo ya hablé, ya dije, pregunté, escribí, eh, no me escucha, bueno, tengo algo para hacer, ¿sí? Digo, porque si no, en los medios lo que aparece es los chicos cortados en la calle, nos dicen, los chicos hace 6 meses vienen haciendo reclamos y después de los 6 meses de reclamos toman la decisión de cortar la pasa calle pasa que siempre dicen lo que a ellos les conviene <coughs> no lo que realmente pasa como los chicos beneficio? son magos se cortan la calle y ahí te la cortan, claro, no, por algo la cortamos si ¿Sí piensan es que porque claro, arrezo... hoy, tenía prueba, quiero zafar voy y corto una calle porque soy una loca bárbara <risa> estoy reclamando algo por algo bueno, la corto la calle para es muy importante que ustedes expliciten esto Digamos, porque de algún modo Tiene que ver con la forma En la que ustedes ¿sí? Toman las decisiones No es por generación espontánea ni por capricho ¿sí? No es evidente Mirá los medios Escuchá uh -huh. lo que me dicen en televisión y en radio en televisión, sino... Claro, se <risa> pensan que porque somos jóvenes O sea, estamos todos en Bavia Y no es así Hay chicos que quieren estudiar y quieren lo mejor para su colegio Incluso para cada uno Por ahí, eh, me parece importante, hay un marco reglado ¿no? Hay, hay hay como una ley que dice cómo se hace un centro de estudiantes. Sí, sí, hay un estatuto social donde son establecidos los fines, los deberes, los derechos. Entonces. Pero nos pasó que cuando quisimos entrar desde la computadora de la escuela uh -huh. en internet para buscarlo, eh, no, no te permitía entrar a la página. Como si estuviera bloqueada. Está como restringida. Está restringida, no, no la podíamos ver. No, Fue muy complicado Cuando tiene averiguar cómo hacer un estatuto, <coughs> eso es lo que quieren decir ella, el estatuto para tenerlo de modelo en el colegio Le salida en pantalla área refugiada. Mira, eh, se consigue por otros lados, ¿no? digamos, bueno, sí, sí. Está, está bueno tenerlo en cuenta. Te trae otras trabas, bien, eh, nosotros necesitamos ahí, ustedes querían hacer una presentación y con una comunicación telefónica, yo les digo que lento vayamos adelantando, ¿quién va a salir al aire? porque es importante que salga al aire, ¿quién me cuenta? Eh, todavía no lo tenemos ahí vamos a entrevistar a Juan Cabandié que nació el 20 de marzo de 1978 en la ESMA Buenos Aires, es el nieto recuperado número 77 por las abuelas de Plaza de Mayo Y el 24 de marzo de 2004, en ocasión de la recuperación de la ESMA, como espacio de memoria, Cabandié participó del acto oficial leyendo una carta en el lugar en que nació, que se ha convertido en un destacado documento histórico. De, eh, en las elecciones porteñas del 2005, ocupó un lugar en la lista de candidatos del Frente para la Victoria, consiguiendo una banca en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde allí, elaboró un proyecto para que todas las escuelas públicas de la ciudad secundarios, terciarios de educación no formal posean centros de estudiantes por este motivo hoy está con nosotros bien, nosotros estamos haciendo la, la comunicación telefónica que no siempre es sencillo del aire, así que estaba bueno igual que me cuenten, ¿por qué les pareció importante que Juan sea quien salga al aire? ¿por, por qué es legislador? ¿Por, ¿por qué por este proyecto de ley? ¿qué fue lo que primó en la decisión? ¿por qué él está interesado en nuestro proyecto? él está interesado en este proyecto por el proyecto de ley que, que se trata del centro de estudiantes por eso fue el elegido Bien. hay algo interesante que es el en general uno no reflexiona sobre esto que para que salga una ley y para que se reglamente y para que después pueda funcionar en los diferentes espacios, hace falta voluntad de mucha gente que sostenga esa ley, no solamente que el legislador lo proponga sino que los demás legisladores lo voten que después eh, la jefatura de gobierno lo apruebe y después que la gente utilice su derecho ¿sí? Digo, ustedes cuando entraron en... ¿Ustedes en que año están? ¿Cuarto? Sí, sí. sí ¿En primer año sabían que tenían derecho, digamos no. a, por ejemplo sí. a ser estudiantes? Sí ¿Sí? Y es que en realidad, por ejemplo, donde yo fui a la primaria sí te enseñan qué es un derecho <coughs> a qué tenés derecho y más que todo, que después ya sabés porque ya te vas dando cuenta de que no, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Bueno, pero, pero no te digo votar, pero... Por ejemplo, yo no, ¿por qué no puedo hacer esto si yo soy humano? O sea, tengo un derecho. ¿Por qué no puedo hacer uh -huh. Y demás que todo te cuestionás y te cuestionás. Digo, no es menor esto, ¿eh? Que, por ejemplo, la escuela primaria nos ayude a pensarnos como sujetos de derecho. ¿Qué significa ser sujeto de derecho? Eh, así en castellano. Es... Ser un sujeto de derecho. Ser un sujeto que tiene derechos y que los puedan puedas hacer respetar. Sí, eso. Sería la persona, la persona que tiene el derecho. O sea, serías vos mismo, porque si sos el sujeto sería... En lugar del Bien, y por otra parte que hay un marco o sos un sujeto en tanto chico en tanto niño, en tanto adolescente en tanto humano, en tanto comerciante ¿sí? hay como diferentes foros o lugares de que, que te asisten a vos para tener algún derecho y poder después defenderte ¿no? profe nos puede ayudar en esto usted sí. <risa> eh, a partir de la ley de niña, niño y adolescente los chicos dejaron de ser objeto de cuidado para la ley, o sea no son una cosa Son sujetos, y como sujetos tienen derecho a hablar, a decir, a opinar, dentro del marco, como decía Cristian, de la edad que le corresponde. Es importantísimo porque así eh, terminó por caer, después de muchísimos años, más de 100 años, el patronato de la infancia, y jueces que ponían en custodia a los chicos como si fueran paquetes, cuando ahora el chico es un sujeto, puede hablar, puede decir, puede opinar. Por ahí hay algo interesante para pensar que es. Si a mí de chico me pensaron como cosa... ...y yo lo que tenía que hacer era hacer cuidado por otros... ...es muy difícil que... ...por una cuestión de generación en postaña... ...en los 13 años... ...ahora tenga que yo ser quien haga re representación de algunos compañeros... ...y por otra parte sea yo quien se ponga las pilas para defender los derechos... ...y hacer que la ley se cumpla... ...porque hay como un salto ahí... ...entre que me informaron una cosa... ...y entre que después tengo que operar como ciudadano participativo... ...de golpe... <ríe> ...¿sí? Digo, ¿cómo se imaginan ustedes participando en el futuro?... Claro, ¿Ves? no lo pueden imaginar ¿Qué dice este hombre participando? Socialmente, ¿cómo participa uno de la vida? de la ley la... la... Claro, pero ¿de qué forma? Porque los que participan del Centro de Estudiantes Tienen una participación de representación Ahora el resto Es representado por la compañera ¿Y cómo participan ustedes? Aportando ideas bien Haciéndole llegar nuestros pensamientos a ella Para que lo transmitan en el Centro de Estudiantes Eso no es menor. Me acabas de decir algo que es fundamental, que es que le llegue mi idea. Comunicando a mí, armando algún encuentro, alguna forma, como para que eso pase. ¿Qué más? No, por ahí, eh, ayudando quizás no a otras personas que, que no se encuentran en las condiciones ¿no? que deberían estarlo, o, como por ejemplo, eh, en un comedor comunitario, ¿no? eh, en, en La Boca, en un comedor ¿no? que, que tiene mis padres, Sí. Y bueno, y, eh, hay mucha gente que, que va a comer ahí, y bueno, y, y por ahí va ayudando, ayudando a esa gente, ¿no? Está como colaborando, ¿no? Y no sé, creo, creo es importante. Contame con más detalles a ver, por ejemplo, ¿qué hay ahí que, que, que ustedes vieron como necesidad? ¿Y qué es lo que funciona hoy dando respuestas a esa necesidad? Y que hay mucha gente, ¿no?, que, que por ejemplo está en, en situación de calle, lo que va a comer ahí, eh, se le alimento para que se lleve a la casa, come ahí también, se le da trabajo. Eh, por ahí si no tiene un lugar donde vivir, se hacen los trámites correspondientes ¿no? para, para conseguir un lugar. ¿no? Y bueno, creo que, que es aportar algo ¿no? para, para la sociedad. Eso, pensarse en uno como un sujeto que no solamente lo van a cuidar de arriba, ¿sí? o alguien me va a representar, sino que yo participo, tomo decisiones, tengo alguna alguna noción de emprender ¿sí? y me hago cargo de esto. Si ¿sí? hay otro que necesito también participo. Digo, la participación puede ser levantar la mano frente a lo que dice otro o poderlo pensar yo si se puede llegar a poner algo en juicio sí o si tenemos que hacer algo juntos. Cuando vos decías esto, me encargo de que el otro bueno de alguna forma sepa lo que yo quiero, es simplista hacerme cargo de que me tengo que comunicar con él. ¿Sí? ¿cuántos de nosotros conoce a su consejero vecinal o los legisladores y va a ir a las cosas? <risa> nadie nadie. <risa> nadie digo, porque si no parece que fuera re sencillo, ¿viste? nosotros somos adultos bueno, en el mundo adulto hay que hacerse responsable de estas cosas, y no es fácil por ejemplo, un alumno tiene una idea y se la transmite al delegado, y el delegado se la transmite al centro y en el centro dice, ah mira vos, yo también tenía esta idea, y ahí se lo comunicamos y ahí tal vez se puede llegar a... Bien, empezar a juntar voluntades, empezar a ver con qué interés se hace esto, ¿sí? Cómo se comunica, cómo se realiza, cómo se gestiona, ¿sí? Cómo se logran las cosas. Digo, y no solamente pensarse como sujeto ahora, como lo pudimos decir, como sujeto de derecho, sino empezar a participar como sujetos que nos hacemos cargo de que tenemos derechos y que los demás también tienen derecho Cuando vos me decís, por ejemplo, yo puedo ayudar a otra gente que no sé, que está en situación de calle, lo que estoy teniendo en cuenta es que esa persona tiene el mismo derecho que yo, pero no lo está cumpliendo. La sociedad le está dando la espalda. ¿Qué? Lo está dejando afuera, ¿sí? No está bueno que una familia tenga que comer en otro lugar que no sea su casa. El peor es que no pueda comer. Entonces, alguien se puso a hacer algo. En tu caso, por ejemplo, ¿quién se puso las pilas y dijo Hay que hacer esto. No, o sea, el proyecto ese de comedor está hace varios años ¿no? y, y como, como todos saben, no hay varios lugares en Capital, así como en todo el país no que hay mucha mucha pobreza. Y ahí, ahí no solo va gente de la boca, ¿no? va, va gente de, de los alrededores. ¿no? Y bueno, se ve que, que a alguien se le ocurrió, ¿no? Por ejemplo, vos vas por la calle y ves a alguien. Okay, que no tienen para comer pasa frío bueno y, y la verdad que, que no es no es que le dan, le dan de comer a, a dos o tres personas por día van casi 900 personas ahí para comer mucha diciendo mucha gente diciendo que alrededor hay tres comedores más comunitarios y eh, por ahí vos vas a esos comedores y no, no va la cantidad de gente que podría entrar ahí Bueno, hay otros de estudiantes que se dedican también a hacer este tipo de actividades, o con otras escuelas, o apadrinando espacios. También es cierto que uno se puede dedicar a apadrinar a cuando ya tiene alguna cosa resuelta. Digamos, si yo me tengo que poner a pelear porque mi techo no llueva cuando estoy, estoy en clase, no difícilmente posible. me puedo poner a ayudar a una escuela del norte. No, ¿se entiende? Digo, sí, sí. Eh, son como formas. Eh, bueno... ¿Me recuerdas los teléfonos? Ya te lo vas a apretar en memoria. ¿no? <risa> 53714600. Estamos en Hora Libre. Nosotros nos identificamos, nos separamos y seguimos después con más Hora Libre y algunos mensajes y demás cosas. Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad investigan, preguntan, informan. Hora, hora Libre en AM1110. Bien de todos. Me che lengua, no lo puedo creer. Mala ahí, yo también, pero estoy tranqui porque voy al centro de estudiantes. Ahí dan clases de apoyo. ¿Quieres venir conmigo? Claro, avísame el día y la hora. Venía al centro de estudiantes, ¡Te esperamos. AM M 11:10. Radio de la ciudad. Bien de todos. Domingo 12 de septiembre, volvé a ponerte la camiseta por Argentina. Esta vez, por los que más lo necesitan. Colaborá en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, llama al 011-4394-2065 o entra a www.colectamáspormenos.com.ar Colecta Nacional Más por menos Construyamos una historia sin excluidos. Los vecinos quieren estar informados. Información, información, información para información. el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda ciudadana. Radio, Radio de, la de, ciudad, la ciudad, de la ciudad. Al servicio del vecino. Los vecinos de la ciudad pueden realizar reclamos o denuncias por irregularidades del transporte urbano de pasajeros llamando el teléfono 0800 999 2727 27 de lunes a viernes de 7, 30, 20, 30 horas o a través del portal web www.buenosaires.gov.ar Servicios, Agenda Ciudadana, Radio, Radio de, la, de ciudad. la Ciudad, al servicio del vecino. Todos los domingos desde las 14. Lo urgente deja paso a lo importante. Walter Valdés nos muestra su Agenda Abierta. Política, economía, deportes, sociedad, cultura. Los temas de la semana están en Agenda Abierta. Walter Valdés, en Radio de la Ciudad. ¿Estás cansado que nadie respete tus derechos? ¿Estás listo para los cambios en tu colegio? Elegito delegado y unita centro de estudiantes. Elegito delegado y unita centro de estudiantes. ¿Estás listo? ¿Qué es un centro de estudiantes? Ay, eh un grupo de alumnos que se juntan para eh, se, se agrupan para luchar por algún objetivo en común. Son necesarios los centros de estudiantes, sí, claro. Es muy necessary. ¿Qué le pedirías al centro qué cosas haría? para luchar por algo, qué sé yo, no sé, pero, que puede ser este, eh, la limpieza de la escuela o algún pro, algún alumno que tiene algún problema que necesita el apoyo de la comunidad. Y porque son la expresión del alumnado de una institución. Y son el puente, el nexo entre los que conducen, gestionan la educación en la escuela y los alumnos. Yo considero que sí que pueden aportar mucho. ¿Por porque tienen nuevas ideas y uno siempre tiene que escuchar a los adolescentes. Porque entiendo de que esto es enseñaje. Ellos nos enseñan a nosotros y nosotros a ellos. ¿Son necesarios los centros de estudiantes? Sí, sí, considero que sí. ¿Por qué? Porque a veces los chicos están un poco mal organizados y eh, necesitan organización de parte de ustedes mismos para poder funcionar de una manera mejor, pero siempre que no estén politizados. Yo pienso que sí, si funcionan correctamente y le dan participación a todos los alumnos, que, que sí, que pueden llegar a tener muy buenas y colaboran mucho con la gente de cooperadora para las escuelas. Y estábamos en hora libre y estamos escuchando ahí algunas encuestas que le realizaron a los profesores, ¿sí? sí. Eh, fueron sorprendidos, así, cuando les contestaron, ¿sabían? Todos los profesores, Todos los profesores sabían, y los profesores, a los que les preguntamos, ¿no? Bueno, está bueno eso, ¿no? Claro. Eh, Por ahí hubo alguna comunicación telefónica, ¿a qué número? al 53714600 Gabriela de Lomas de Zamora dice y pregunta ¿Por qué ustedes creen que hay gente que se opone a los centros estudiantiles y a la organización estudiantil? Porque creo que no les conviene que nosotros tengamos nuestras propias ideas y pensemos o sea, no les conviene ya que en caso de, de la parte de la política, podría decirse todos los que votan cuando tienen 18 años yo considero que no votan porque realmente están de acuerdo o están o saben todo eso, sino que votan, voy, tengo que votar y no sé, hago tateti y voto a este. Entonces, eh, prefieren que la, los chicos, los adolescentes sean ignorantes a eso para poder manipularlos de alguna manera. Claro, venga ni digan, esto es así, ya es así porque lo digo yo. No cuesta poco a pensar, pero esto puede ser distinto, o sea, está mal que sea así puede ser de otra forma ¿no? Claro. no nos quieren dar la posibilidad de revelarnos, por decirlo de alguna manera de cambiar dice, lo que nos parece injusto o te dice yo soy la autoridad yo digo lo que tienen que hacer ustedes, listo no nos y quieren queda. mantener informado de las cosas que pasan dentro del colegio eh, los problemas edilicios o sea, no nos dicen se están arreglando las estufas, no nos dicen nada que nosotros queremos saber como estudiantes dentro del colegio si se están arreglando las cosas las viandas, pero no nos dicen no, no se puede, porque porque no tenemos centro de estudiantes. Y cuando nos queremos formar como centro de estudiantes, nos ponen muchas trabas, nos ponen eh, hay que hacer dos listas, demasiadas trabas y eso ya a los a los estudiantes nos saca las ganas. A mí a nuestro a nuestro colegio por lo menos nos pasó eso. A ver, presentémosla a la compañera ¿Sí? ¿quién la va a, a presentar? Compañero. ¿Sí? Bueno, yo soy Anita Coronel del Comercial 6 Bien. América, con mi compañero Facundo Almeida. Bien, y ustedes estuvieron transitando, digamos, por esto de eh, la problemática de fundar un centro de estudiantes. Sí. ¿Y cómo se o ¿Cómo, cómo van viviendo ese proceso? No, la verdad estamos eh, con el tema del centro de estudiantes desde abril, ¿no? Eh, se nos ocurrió porque ya, ya que el colegio nuestro estuvo <coughs> varios años sin centro de estudiantes y, <coughs> bueno, se nos ocurrió con compañero de la tarde, ¿no? Eh, fuimos eligiendo a los delegados. No, cada, cada uno fue eligiendo su delegado y su delegado de los cursos, de ambos turnos. Y eh, el que se quería postular para formar parte del Centro de Estudiantes y, y formar la comisión el, eh, la comisión directiva, bueno eh, fue asistiendo a las reuniones. ¿Tuvieron trabas de parte de las autoridades? Eh, sí. Demasiadas. Te digo que empezamos en abril y todavía el Centro de Estudiantes no está nombrado. Eh, entonces, eh, basándonos ¿no? en la Ley 137, eh, con la ayuda de los profesores, Bueno, fuimos fuimos informándonos ¿no? poco con la ayuda de profesores de, de, de compañeros de otros colegios ¿no? y bueno y, y nos costó pero bueno eh, ahora por suerte ya ya estamos casi casi terminando cuáles fueron una de las trabas que les pusieron ellos los ¿Cómo? los directivos eso qué trabas le pusieron? Para no formar el centro de estudiantes porque hasta ahora todavía no está formado ese centro? Nuestro colegio tiene dos turnos De la mañana y la tarde Y pensaron que nos íbamos a pelear eh, Por formar un centro de estudiantes Y todo lo contrario, nosotros queríamos formar No los pibes de la mañana, no los pibes de la tarde Queríamos formar el centro de estudiantes del comercial 6 Querían unirse Claro, nos sí. queríamos unificar Lo que pasa, eh, nos dijeron Hay que hacer dos listas Bueno, joya, te hacemos las dos listas Hicimos las dos listas Ya están las dos listas, hay que hay que vot votación. Está bien, es democrático. A ah, votemos. Pero después viene el mundial. vino el mundial, nos dijeron, "No, no se pueden juntar, ¿por qué? Si no tenemos horarios de, no. en las reuniones que tenemos nos juntamos los 15 minutos los 15 minutos que que limpian, que limpian nos juntamos. O sea, no, los pibes de la tarde entran a la una los pibes de la mañana salen una menos cuarto. 15 minutos tenemos. una vez por semana, solamente los viernes. Permita. claro y, y bueno ya hicimos las dos listas no nos dieron lugar eh, después de la del mundial nos dijo no no se puede Está en cierre de trimestre claro entonces eh, estuvimos casi un mes sin reuniones cosa que nos atrasó mucho ¿no? y bueno y al final nos dijo que las dos listas no iban a ser, si supone que tenemos que estar todos en conjunto y ¿no? ya que no era turno mañana ni turno tarde, sino el América, y nos dijo que armemos una lista, la armamos a la lista. Eh, o sea, se contradicieron dire... ellos mismos. Sí, y es constantemente, o sea, se, se contradicen... ¿Cuáles eran los objetivos que tenían? y Los objetivos eh, principalmente eran eh, aportar soluciones ¿no? a, los a los problemas, no solamente ese edilicio, no del colegio, sino eh, son varios problemas ¿no? de, de organización, como por ejemplo que una limpieza, ¿no? y... Y, y no sé, tenemos proponer, de proponer lo... talleres, ¿no? o, o campamentos, cosa que, que el turno de la noche, ¿no? Es otro colegio del MEM eh tiene hace campamentos todos los años, eh uh -huh. tiene unos proyectos de viajes alzado, cosa que, que el América nunca tuvo o eh, hace mucho que que no realiza. Y esos eran algunos de los, de los objetivos ¿no? que tenía el centro de estudiantes. Digamos que tiene que ver con Eh, participar un poco de una forma más activa de la vida institucional y empezar a tener otras actividades. Sí. Claro. Pero principalmente ahora nos, nos enfocamos a los problemas edilicios. Los, los baños son un asco, chicos. Eh, me, me encantaría que la repitora use nuestros baños. Fuimos a sus baños. Fueron a nuestros baños. A baños. ¿Los <risa> como, en como cualquier no. momento nadamos ahí. No sé. Eran muchos años si y funcionaba uno, creo. Sí, sí, no tenemos puertas, están todos inundados, la mugre, el olor, es un asco. Me encantaría que alguien que se encarga, supuestamente, se encarga de nosotros, de, de darnos plata, de subsidiar, subsidiar el colegio, eh, quiero que use esos baños, a ver si coso. si no le da cosita. Nosotros nos aguantamos todo el día. Eso que yo soy de mear todo el tiempo y estoy así. <risa> así no. Estoy así. No, y aparte de los, vimos los espejos y todo eso, estaban llenos de puntitos, yeah. no se podía ver nada. O sea, y la ciudad los... encima que hay. Hay una, ahí, ¿no? hay una parte del colegio que se llama el anexo que está afuera, ¿no? Y esos pibes parece que no son parte del colegio porque tienen los cables pelados, no tienen calefacción. No hay ventilación. Y de hecho, eh, el fin de obra de, del colegio no, no está dado todavía. El ascensor no funciona y ya me dijeron que no va a funcionar nunca, ya que el fin de obra no, no está hecho. ¿No? Diciendo que hay un compañero nuestro que tiene tiene una Pero dificultad y está en quinto año y los laboratorios de contabilidad de computación y la sala de video biblioteca están todos en el primer piso. Y sí o sí el chico tiene que subir. pues si está abajo, sí o sí tiene que subir por lo menos dos o tres veces en el día arriba. Claro. ¿no? Y se lo complica. Está bien. está bien. Por ahí el ascensor no es algo que todos los colegios no tengan. Pero hablamos de la escalera. La bueno, escalera no si lo bien. tenés sino anda está igual, ¿eh? claro. La escalera. De, de, ustedes deben pensar, la escalera está debe estar bien. Este chico tiene problemas motrices, puede subir bien? No, ni yo que puedo caminar bien estoy es, me voy a caer en cualquier momento. Nos... De hecho, en la compañía que hace dos días se se cayó, se hizo el tobillo. Y las escaleras no es que están hace 10 años como está el colegio, la hicieron hace un año y medio las escaleras, ya están todas rotas. Con los baldos se También ¿verdad? se cae los profesores, eh? no solo ah, los sí, alumnos. No, sí, sí. También se cae un colega. Uh -huh. Digo, eh, por ahí hay que empezar a entender también que a veces, aunque nos duela, sí, hay que empezar a decir y hacer visible aquello que nos pasa. Porque si no pasa que la gente cree que uno es malhumorado, viste, y sale a los medios a decir basta y no sabemos por qué. Y la verdad es que el mal humor tiene alguna alguna base. <risa> sí. No es que antojadizamente alguien dice Che, esto hay que cortarlo. ¿Qué es lo que hay que cortar en tal caso? ¿Sí? ¿Por qué hay que empezar a modificar la forma en la que trabajan los docentes, conviven los alumnos, generamos el espacio de formación? Eh, es muy difícil esto, estudiar con frío y con hambre, pero también es muy difícil estudiar con frío sin ni siquiera puedo ir al baño. Claro. ¿Sí? Eh, o si durante seis horas yo tengo que eh, juntarme con otro y empezar a acordar. Ya es difícil acordar con otro, no es sencillo generar acuerdos. ¿Sí? La verdad es que si a mí me dan 15 minutos para acordar con el otro difícilmente yo logre un acuerdo con el otro y pueda conformar una comunidad en la cual coopere con el otro y lo pueda escuchar al otro. si ¿Sí? El otro ni siquiera me puede escuchar a mí. ¿Sí? digo Ahí entiendo la lucha que tienen en intentar de algún modo romper esas barreras, ¿no? Y les pregunto, ¿qué piensan sus padres? Con yo a... de mi parte con mis padres tengo mucho apoyo, es como que en el sentido de aportar al colegio me ayudan bastante bien Me dan las ideas de qué se pueden hacer O qué es lo que no Hay otros padres que capaz que no les importa mucho Y no, no dicen nada O van al colegio para reclamar Si se hace o no se hace O no tienen en cuenta qué es lo que de verdad se necesita en el colegio También hay que tener ah. en cuenta Qué relación tienen los O sea, los sus hijos y padres para Si les cuentan algo Si no cuentan nada en mi casa, mis papás nunca se aparecen salvo para retirar un boletín o irme a escribir. O sea, ¿Cuándo aparecen? Para eso, nada más. Yo pienso, sí, que, no, ya, yo pienso que nuestros padres deben estar orgullosos de nosotros, por lo menos es mi caso, porque no lo estoy haciendo solo para mí. Estoy haciendo para para todos los chicos, todos los chicos que quieren estudiar verdaderamente, los que siguen. Claro. Por ahí yo, el otro día, se los cuento porque me parece importante, en la escuela, en la 3 fue que se abrió un, un nuevo jardín de infantes o guardería de niños ¿sí? no, la de regreso eh, y una de, la, de las coordinadoras me contaba eh, que en un momento me dice hay que citar a, las, a los pibes y a las pibas que pidieron esto porque ya no están en la escuela pero alguien les tiene que decir che, te acordás cuando vos estabas en tal año y pediste esto para que tus compañeras que tienen hijos puedan tener un lugar donde se cuida y se los cuide y puedan estar seguras de que mientras estudian alguien le cuida a sus hijos, sí bueno alguien las tiene que llamar y decirle bueno, no fue para vos, pero tu lucha hoy se transformó en que haya una guardería con personal encargado de cuidar a los chicos especializados en eso eh, que tengamos una especie de jardín acompañando el proceso que era necesario para ustedes sí y yo le decía, bueno, no es menor que lo que me estás diciendo, porque capaz que a uno le puede pasar que se va de la escuela y cree que todo quedó ahí y está bueno saber que alguien un compañero tomó la posta y quizás 5 años más tarde lo logró ¿Sí? eso, poder pensar en la generación que sigue que es algo que los adultos no hacemos bien claro, es verdad, inclusive nuestros hermanos menores que van a después años, en próximos años van a van a ingresar también al secundario y por ahí al mismo secundario que fue nosotros y va a seguir en mal estado o nuestros hijos en un futuro cuando tengamos, o sea, las escuelas van a seguir digo, pensar a veces en, en perspectiva ¿no? esto, ¿qué le dejo a los demás? ¿qué enseño también con lo que hago? eh... Por ahí me parece que nosotros ya nos quedan como dos minutitos nada más. Eh, tenemos que empezar a pensar qué ideas son las que queremos dejar fuerte en nuestros oyentes que nos está escuchando. ¿Por qué es importante? Para ustedes, hermanos, un centro de estudiantes, participar de forma activa, consciente, reflexiva. Digo, ¿por qué les parece que esto es importante comunicarlo? ¿Qué otras cosas les gustaría dejarle en la cabeza a, a el oyente que hoy domingo nos está escuchando con cierta atención y quiere saber qué piensan ustedes y que de algún modo... Eh, hoy quisieron hablar de los centros de estudiantes digo en un momento en el que está en la agenda de los medios es ¿no? que otra cosa les parece que es importante que la gente recuerde de lo que ustedes trabajaron hoy? Así como... que no estamos acá solamente para eh, perder el tiempo como dicen otras personas estamos de verdad para preocuparnos o sea, nos preocupamos del colegio y queremos que los demás nos apoyen en esto que no es solamente para pasar el rato de verdad lo necesitamos y también ah. lo necesitan otros colegios, hasta facultades y bueno. Bien, ahí. Tenemos un pequeño spot que dura un minuto, lo sacamos el aire antes que se termine el tiempo y nos despedimos. Dale, ya, ya, ya, ya. Te proponemos un nuevo proyecto para expresar nuestras ideas. No solo para el colegio, sino también para nuestro bienestar. Así que... ¡Unito! ¡Unito! Te esperamos en nuestro centro de estudiantes para que vengas con mucho entusiasmo a la Siberia, al lado del aula 5. Al mediodía en el Comercial 12. Chicos, muchísimas gracias por venir. Hora Libre ya se va hasta la semana que viene, son las 12.59, ahí está sonando el top. Gracias por estar acá, gracias por dejarnos pensar, sí, gracias por participar. Eh, si alguien quiere decir algo, si no, el adiós. Digo okay, que gracias a todos ustedes que nos dejan expresar nuestras ideas mediante la radio. Nosotros a los oyentes les decimos hasta la semana que viene, ¿qué querías decir? Y a todas las personas que piensan que los chicos estamos jodiendo, queremos tomar el colegio, cortamos la calle, que los jodemos, no. Nosotros estamos reclamando por nuestros derechos. No, por, no, nos, no estamos pidiendo favores, estamos pidiendo derechos. Un buen lugar para estudiar para nosotros y para todas la, las generaciones que vienen. Que sepan el porqué de las cosas. Claro. Así lo dicen ellos, así hasta la semana que viene nosotros vamos a seguir trabajando para ellos, para nuestros jóvenes, adolescentes, para nuestros chicos. Gracias por estar acá, chicos. En serio, gracias. muchísimas gracias. Chao.